pienso en en en lo mismo que pensamos tantas veces hay que hacer un desaopre entre precios internos y precios internacionales eh hay algunos estudios sobre todo en la época del del macrismo donde eh, mientras que los costos internos de pf eh, eran x cantidad de de dólares el costo total, ¿no?, producción, extracción, todo el trabajo de, de protección, to, todo el trabajo que lleva hasta tener el, el anasta o el gasoil en, en la estación de servicio, pero a pesar de esos costos internos se manejaban con los precios internacionales. Acá volvemos a que el, el petróleo es un commodity y nos va a pasar lo mismo que nos está pasando con el trigo, ¿Qué pasa con el maíz? ¿Qué pasa con los más productos que consumimos diariamente los argentinos? Necesitamos que el Estado desarrolle ese, ese, ese nivel de, de esquema que haga un desacople de precios a través de este de fondos fiduciarios a través de, este, de, de comisos, a través de, de distintas de distintas este estrategias, ¿no? para separar el precio del consumo interno, mantenerlo al alcance del bolsillo de los argentinos de lo que es el precio internacional.